Bueno, las Simonas somos un grupo de feministas que militamos por el, en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. que Formamos, formamos parte de, de este, bueno, este grupo feminista que te decía en el noroeste, en San Miguel, en la región Acá José Paz, Gran Bur.、Eh, y bueno, somos un grupo de siete, ocho. Nueve chicas,、uh -huh. eh, y estamos. Lo que hacemos es militar el, justamente、eh, el aborto legal, seguro y gratuito, que es lo, con el, lo que nosotras coincidimos.、Uh -huh. y, Su b a n d e r a Exactamente, y militamos, y bueno,、uh -huh. eh, tenemos esa idea y bueno, la llevamos adelante.、Uh -huh. Las actividades que hacemos,、eh, digamos, no es concretamente. Eh, alguna actividad, sino、eh, nos juntamos para pensar. Estuvimos el 24 de agosto realizando un foro sobre el aborto legal, seguro y gratuito en, el, en la Universidad de General Sarmiento y estuvimos, bueno, debatiendo y, y pensando、uh -huh. de qué se trata este tema del aborto, en la ley que, que está en vigencia y, y demás. Justamente también nosotras participamos de los encuentros de mujeres, regi tanto regionales como nacionales. Este año toca el nacional en Mar del Plata.、Uh -huh. Entonces,、eh, estamos haciendo actividades para juntar dinero para poder ir a movernos、uh -huh. y, e ir al viaje, digamos. También participamos del regional que fue en San Martín,、uh -huh. y bueno. Entonces, este viernes 2 de octubre va. vamos a hacer empanadas,、eh, caseritas, nosotros la s vamos a realizar.、Eh, va a estar 80 pesos la docena, 150 las dos docenas.、Uh -huh. Así que bueno, los, los y las invitamos a, a que puedan.、Eh. El número que está ahí abajo se pueden comunicar, si no,、eh, mandan un mensajito. WhatsApp también tiene、uh -huh. el, una compañera nuestra. Tienen el WhatsApp, o si no, pueden mandar un mensaje al 15 41 73 10 38.、Y、la mayoría van, vamos, ya estamos con,、eh, anotadas, ya estamos a full, ya estamos、eh, palpitando el nacional, y bueno, ya nos vamos en un micro que es.、Eh, Yo participo en la Mutual Primavera y、uh -huh. bueno, tiene su, su micro,、uh -huh. así que vamos, vamos con él.、Uh -huh. Y bueno, seguir,、eh, también estamos,、eh, a veces nos juntamos en el, la plaza, en el corredor de Muñiz,、uh -huh. y ahí también hacemos ferias americanas para poder juntarnos. Bueno, eh, nosotras eh, te, pensamos que es、eh, importante porque es una cuestión de salud、eh, mental, tanto mental como.、Eh, Corporal y, y social, el hecho de la mujer que tenga derecho a decidir por, sobre su propio cuerpo.、Uh -huh. Esto lleva、eh, la decisión sobre su propio cuerpo, es,、eh, entra, en, entra el aborto. Eh, legal, seguro y gratuito, porque más allá de que hay una estadística que mueren muchas mujeres por abortos clandestinos, si bien hay abortos clandestinos、eh, con médicos, nosotras lo que proponemos o lo que militamos es que eso se legalice para que no sigan sucediendo más muertes、uh -huh. y que médicos. Que realizan la,、eh, la práctica no、eh, se lleven、eh, dinero por la necesidad de, de, de esa mujer.、Eh, entonces, nosotras decimos que el aborto seguro legal y gratuito tiene que ser aprobado porque es un derecho de la mujer sobre, como te decía, mental, corporal y social. Tiene que ser una salud,、eh, una. Salud,、eh, una política pública de salud sexual y reproductiva de la mujer, porque la mujer tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.、Uh -huh. eh, nadie puede venir a decirnos、eh, qué, qué, qué tenemos que hacer con nosotras mismas y con nuestro cuerpo.、Uh -huh.